Se estrena, entre tantas otras películas que van a formar parte de la edición número 12 del de Bafisi en Buenos Aires, un documental que se llama Octubre Pilagá, que tiene que ver con muchas historias que venimos contando, especialmente hoy en el programa, y tenemos en línea telefónica a la directora de esta proyección, de esta producción que se llama Valeria Mapelman para hablar un poquitito sobre lo que va a pasar con la puesta en pantalla de esta sinopsis. De la historia no tan lejana relacionada con el presente Valeria, ¿cómo estás? Pablo, te saluda desde Hola, la Freeway ¿cómo te va? Mucho gusto Mucho gusto Contanos un poquitito sobre el documental que se va a estrenar en el Bafis Ahora vamos a recorrer los días y los lugares donde se puede ver Pero introducinos en la historia que, que se cuenta Bueno, mira, el documental está hecho de las memorias de los ancianos que sobrevivieron a la masacre de la bomba Que, que ocurrió en el año 47, en octubre de 1947, durante el primer gobierno de Perón. Yo estaba escuchando recién en tu programa que hacías mención a, a Roca y sus campañas, eh, tanto del sur como del norte, ¿no? Y, y es difícil imaginarte que en 1947 todavía... Eh, se puede ver la campaña al desierto pero durante el gobierno de, de Perón y en pleno siglo XX ¿no? absolutamente, Sí es una historia que no se terminó y que bien se cuenta en este documental y si queremos hacer una asociación con el presente podemos pensar también que esa campaña del desierto sigue vigente con bueno el avance de determinados terratenientes y determinadas cuestiones sobre los pueblos originarios Sí, sí es cierto la, eh, la explotación la represión en el en... las provincias, sobre todo en la provincia de Formosa, donde seguimos viendo, por ejemplo, que a la gente se la secuestra y se le saca el documento y se la lleva a votar eh, eso sigue pasando, ¿no? Pero, bueno, volviendo un poco al documental eh, este este hecho ocurre es perpetrado por la gendarmería eh, en un pueblo en un poblado que se llama La Bomba, muy cerca de la ciudad de Las Lomitas Eh, el primer fusilamiento ocurre el 10 de octubre de 1947 pero se extiende en, durante los días posteriores con la persecución de los testigos y distintos fusilamientos que ocurren en, en diversos pueblos porque la gente escapa eh, de los primeros tiros y son perseguidos durante varios días ¿no? durante por lo menos 10 días uh -huh. y finalmente capturados los que sobrevivieron y llevados a lo que en ese tiempo se llamaban las colonias indígenas que funcionaban como, como reservorios de mano de obra para las industrias del norte así digamos que terminan los hechos de la bomba terminan con las capturas de los, de los que sobrevivieron Bien, a tantos años de, de sucedido esto bueno, la lucha de, de, los, de los pilagá, de esta población siguió vigente durante mucho tiempo, sigue vigente con un ocultamiento mediático y también por parte de la historia escrita, es eh, ¿no? Han sido silenciados durante muchísimo tiempo, más allá de muchas voces que intentaron levantarse, por eso es interesante el abordaje desde el cine documental, ¿no? Desde, desde este espacio que, que generaste. ¿Cómo fue la experiencia de recoger los testimonios de toda esta gente, de los familiares, de los descendientes, que siguen en ese silencio? Mirá, eh, justamente cuando yo, cuando llegamos con las cámaras, eh, nos recibieron como si nos estuvieran esperando toda la vida, ¿no? Porque nos dijeron, bueno, hace 60 años, que más de 60 años que esto pasó y nunca nadie había venido a preguntar. Así que eh, hubo la mejor predisposición para, para relatar lo que, lo que recordaban. Los ancianos tienen... Eh, entre 70 y 80 y pico de años, ¿no? Eh, así que para ellos era muy duro eh, rememorar todo lo que les había pasado. Eh, la mayoría tiene parientes asesinados en ese momento. Eh, muchos perdieron a, a hermanos chiquitos, a padres y abuelos en esa época, o sea que recordar es también revivir todo ese dolor, ¿no? Pero, pero para ellos fue... una situación que esperaban con, con muchas ansias porque realmente no habían tenido la oportunidad de contar todo esto uh -huh. así que fue fue una experiencia muy buena también ¿Te topaste con esta realidad de los pueblos originarios de mantener a sus ancianos? Vos contás que, bueno, los que brindaron testimonio para el documental fueron en general los padres, los abuelos de, de toda esa época que hoy por hoy ...bueno, ya están grandes... ...y los pueblos originarios mantienen ese, ese respeto por el viejo... ...porque el viejo es el que puede contar esas historias del pasado... ...te topaste con, con, con esa relación particular... ...o ese enfoque o visión que tienen... Sí. De, de, ...de la ancianidad, de, de la tercera edad... ...que es muy respetuosa, diferente al de nuestra sociedad no occidental... ...sí, sí es tal cual, como vos decís... Eh, ...cuando los abuelos empezaban a contar... ...se llenaba de nietos alrededor de ellos... ...y todos escuchaban muy atentos a lo que decían... Y, ...y por ejemplo yo... ...en, en mi caso yo no, no, no podía interrumpir... ...ni preguntar nada... ...los dejaba hablar... ...por eso la película está toda hablada en pilagá... ...y está subtitulada... ...porque no hubo preguntas entre medio... ...los, los viejitos se largaban a hablar... ...y yo cambiaba los cassettes... ...sin interrumpirlos... ...y la película fue traducida toda... Eh, ...posteriormente, ¿no? Uh -huh. ...porque no... ...no era posible interrumpir... ...nadie interrumpía... yo que estaba filmando, ni todos los, los que se congregaban alrededor para escuchar esa historia, que ya habían escuchado varias veces, pero que, que daba para para que, para que la atención de, de todo el mundo, ¿no? Sobre todo los chiquititos, por ejemplo. Los, los, los más chicos se sentaban alrededor de los abuelos y, y escuchaban lo que los abuelos contaban cada vez que lo contaban. La transmisión oral, ¿no? Esa sí, historia va a ser sí, contada sí, sí, después sí, por los sí. chicos a sus hijos. Sí. Y, y bueno, también eso te hace sentir el valor justamente de lo, del testimonio oral, eh, más allá, por ejemplo, uno que está acostumbrado a leer la historia a partir de los libros, eh, de golpe empezás a sentir el valor de la, del testimonio oral... mucho más, más fuerte y a entender que si no nos sentamos nosotros también a escuchar la historia de los abuelos nos vamos a perder el 90% de la historia real de lo que sucedió acá porque la que te cuentan los libros está bastante tergiversada, ¿no? Sí, y se traslada al presente esto también, ¿no? La que nos cuenta la tele también está bastante tergiversada. Sí, por supuesto. Sí, sí porque son... Eh, el poder tiene sus medios siempre, ¿no? Los... Lo, las víctimas eh, no tienen ese poder uh -huh. entonces contar para ellos se hace muy difícil estamos hablando con Valeria Mappelman que es directora de Octubre de Pilagá relato sobre el silencio se va a proyectar el lunes 12 de abril a las 20.45 en el hoitz Sabasto, en Corrientes 3.247 el jueves 15 a las 15.45 en la Alianza Francesa, Córdoba al 900 y el domingo 18 16.30 ...de vuelta en el juez Abasto... ...corrientes 3247... ...en el Abasto Shopping... ...después estamos pasando... ...en los días sucesivos... ...de vuelta porque es muy interesante... ...el abordaje que le da Valeria... ...a bueno, la palabra, como decía ella... no ...la voz de los pobladores originarios... ...contando esta historia silenciada... ...durante tantos años... ...Valeria, vos has trabajado... ...trabajás en Chile también... ...con, con, bueno, con los documentales... ...con la dirección de películas... ...con la asistencia... a diferentes proyectos Chile es otro país también que tiene una relación muy conflictuada con sus pueblos originarios en el pasado y en el presente también sí, bueno yo estuve trabajando en Chile hace, hace unos años uh -huh. eh, la película anterior la, la filmamos acá la filmamos con las comunidades guaraníes en, en Misiones sí eh, donde también estuvimos contando junto con las comunidades del Valle de Cuña Perú eh varios varios temas uno de ellos es eh, el tema de las tierras de la propiedad de, la tie de las tierras que, que en el caso de las comunidades de, de Cuñapirú de Misiones están eh, con el título de propiedad en manos de la Universidad de La Plata ese fue el, el trabajo anterior eh, y bueno este, este trabajo en Formosa junto con, con las comunidades Pil pilagas llevó cuatro años así que eh, Bueno, estamos, estamos en, en viendo eh, trabajando con gente acá, con las comunidades que están acá en Argentina uh -huh. Muy bien, aquí me han pasado un currículum tuyo con bueno premios que, que has ganado Y los festivales donde has participado Después los contaremos, yo que creo que lo que tiene que hablar es la película Es el documental Octubre Pilagá, que es el presente Y que la gente puede ir a ver a los lugares que contamos ¿Tenés alguna página, algún sí. blog, algún contacto donde la gente pueda informarse más? Sí. Eh, bueno, es www.octubrepilaga.com.ar Y, bueno, también se puede ver un trailer en YouTube. Hay que tipear Octubrepilaga. Y, y, bueno, una cosa interesante también es que viene gente de las comunidades. Uno de los ancianos sobrevivientes viene la semana que viene... ...a las proyecciones para conversar con el público... ...y también el presidente y la presidenta de la Federación Pilagá... ...que agrupa 21 comunidades de, de allá de Formosa... ...todos ellos van a estar acá en Buenos Aires... ...para charlar después de la función con, con la gente que asista. Muy interesante, muy interesante también esa parte de, de bueno de poder... ...cara a cara a la gente que se interesa en este reclamo... ...en esta reivindicación histórica del pueblo Pilagá... ...tenerlos ahí... no digo solo periodistas, ¿no? digo la gente de a pie que, que se interesa por, por estas cuestiones, que refleja en este caso Octubre Pilaga, este documental de Valeria Mapelman con quien estamos hablando aquí en la Patria de las Moscas, en la Freeway. Valeria, mencionaste todo un proceso de cuatro años y más eh, en la construcción, en la producción del documental. Me imagino que te está sacando la mochila de toda esa etapa con la presentación en el Bafisi, la semana que viene y todo lo que sigue por delante, pero ya pensando en contar otra historia. Sí, bueno, ten, hay, hay muchas ideas para contar otra historia. Lo que pasa es que esta historia del genocidio de los pueblos originarios en Argentina no termina nunca y tiene muchas aristas uh -huh. y hay muchas historias para contar. Eh, en, en, hay, hay proyectos nuevos que no, no quiero adelantar todavía, pero bueno, tienen que ver con eso, ¿no? Porque eh, hay, hay, hay mucho todavía para decir sobre todo lo que sucedió en eh, ...para que este Estado-Nación... ...sea construido... Muy bien. ...¿no?... ...entonces... ...bueno, todavía falta... ...falta mucho por contar... ...ahí está, octubre Pilagás... ...se va a proyectar... ...como dijimos... ...el lunes próximo... ...a las 9 menos cuarto... ...en el Hoyt Sabasto... ...el jueves 15... ...15.45 en la Alianza Francesa... ...y el domingo 18... ...16.30... ...de vuelta en el Hoyt Sabasto... ...de corrientes al 3200... ...en el marco del Bafisi... ...del Festival de Cine Independiente... ...de Buenos Aires... ...en su edición número 12... Y después, Valeria, ¿cómo va a seguir el recorrido de esa película? ¿Cómo es la batalla con un producto independiente y con estas características para encontrar pantallas para poder proyectarlo? Bueno, estamos eh, conversando... Hay, hay, hay varias proyecciones en el marco de, de los festejos del Bicentenario, eh, proyecciones eh, paralelas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en el Congreso de las Lenguas... Eh, Tenemos, vamos a hacer todo el circuito de los festivales de Argentina Que son como 60 La película ya viaja para Chile eh, Va a estar en el Chaco Va a estar en el Festival de Cine de la Plata Vamos a hacer los festivales primero Siempre la gente que tenga interés en verla Puede entrar a la página web Y fijarse en cuáles son las próximas fechas de, de proyección Eso es lo que vamos a hacer durante este año Fenomenal. Y después esperamos que, que el Inca... ...y Canal 7 cumplan su palabra y la pasen por televisión... ...porque... ...ojalá... ...sí, tienen tienen los derechos para televisión de la película... ...así que cruzamos los dedos para que se pase por ahí... ...que va a ser genial, ¿no? Sí, al acceso de toda la gente en todos los rincones... Eh, claro, ...del país... ...claro, claro, ...eso estaría muy bueno... ...el apoyo del Inca fue efectivo en esta sí, ocasión... ...sí, sí, claro que sí, sí... ...nosotros presentamos el proyecto hace de una, eh, dos años... ...y el proyecto fue aprobado... Así que sí, tenemos el apoyo del Inca, eh, y, y bueno, fue lo que no, nos permitió terminarla, ¿no? Muy bien, vale destacarlo cuando sucede, vale destacarlo como en este caso sí. con Octubre de Pilaga. Valeria, te agradecemos mucho esta charla, queríamos saber sobre el documental, nos parece muy interesante y muy necesario también, como decís vos, que se cuente esta, otras historias también, pero... esta puntual y particular con todo el trabajo que, que hicieron durante todo este tiempo. Bueno, te agradezco mucho y, y bueno, los esperamos en, en las proyecciones en estas tres o en las o en las futuras. Hay que ir fijándose en la página donde está. Ahí está, www.octubrepilaga.com.ar punto Bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un saludo. Chao, hasta luego.